pancha, es chiquitita y es bien ancha. Yo soy amigo de la pancha. Es chiquitita y es bien ancha. Todos se paran cuando baila. La pancha es una sensación. Yo soy amigo de la pancha. Es chiquitita y es bien ancha. Yo soy amigo de la pancha. Es chiquitita y es bien ancha. Todos se paran ¡Es una sensación! ¡Uba! Me gustan sus fiestas, me siento muy bien La música es buena, la gente también No usa corbata, van todos de sport Muchachas y chicos solo hablan de amor Es una muchacha, se llama La Pancha ¡Uba! Le gusta bailar ¡Hey! No, No, no, no, no, no, no, no, no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 Es una sensación